¡Vamos a verlo! Hola y bienvenido o bienvenida a otro episodio de SpanishPodcast.net. Hoy podrás practicar tu comprensión oral del español mientras hablo del aprendizaje de idiomas, concretamente del aprendizaje del español. ¿Cuántas palabras necesitas para hablar español como un nativo? Espero que este episodio te resulte interesante porque creo que no solo sirve para el español, creo que puede servir para otros idiomas. He creado este episodio por un mensaje que nos ha enviado Karin desde Suecia. Le enviamos un saludo. Aunque ya contesté a su duda por email, creo que es interesante compartir con todos lo que pienso sobre este asunto. Bien, ¿cuál era la pregunta de Karin? Es la siguiente. Karin nos decía esto en su mensaje. He encontrado un curso en el que me dicen que puedo hablar español aprendiendo solo 150 palabras. Dicen que con esas 150 palabras puedo crear más de 20.000 frases diferentes. Karin nos pregunta si esto es cierto. Bueno, ¿qué pienso sobre el tema? Si escuchas nuestros episodios desde hace tiempo... Si aprendes español con nuestro podcast desde hace tiempo o si tienes el audiobook del aprendizaje descomplicado, sabrás que me gusta dar un enfoque científico a estas cosas. En principio, me resulta bastante difícil de creer que alguien pueda hablar español aprendiendo solo 150 palabras, pero creo que merecía la pena hacer un pequeño estudio. Dar una respuesta sin argumentos o sin hechos es muy fácil, pero no me parece correcto estudiando el idioma español por suerte Spanish podcast empezó ya hace unos años y hemos acumulado mucha cantidad de información, muchos episodios, muchas grabaciones, muchas lecciones de español. ya sabéis que en estos episodios hablo de temas muy variados. Historia, cultura, expresiones, temas cotidianos, actualidad y muchas otras cosas. Son más de 300 episodios. En total, casi 1500 páginas con información muy variada. En cada episodio hablo de un tema durante 15 minutos aproximadamente algunos duran un poco menos y otros duran un poco más. ¿Por qué? Bueno, hay temas que necesitan más información o explicaciones, y temas más sencillos. No es lo mismo hablar sobre la felicidad que hablar sobre la guerra civil española. Cada episodio tiene entre mil y dos mil palabras aproximadamente. Pero eso… No es lo interesante. Lo interesante es saber cuántas palabras diferentes hay en cada episodio. Por ejemplo, un episodio reciente, el 306, Cómo cuidar de las mascotas. Contar las palabras del episodio es fácil, cualquier editor de texto lo hace. Pego la transcripción dentro del editor y me dice cuántas palabras hay pero a mí y a ti no os interesa saber cuántas palabras diferentes hay. Esto es algo más difícil. El editor de textos no dice esta información. Contar las palabras diferentes a mano es muy difícil y pesado. Por suerte, tengo algunos conocimientos de programación. No muchos, pero los suficientes para hacer algunos programas de ordenador básicos. Es decir, se crear pequeños programas para el ordenador que resuelven algunos problemas. Así que hice un pequeño programa que cuenta el número de palabras diferentes que aparecen en un texto. ¿Cuántas palabras diferentes tiene cada episodio de SpanishPodcast.net? El episodio de cómo cuidar a las mascotas tiene unas 1700 palabras en total. De todas esas palabras, 530 son diferentes. Esto es porque algunas palabras se repiten. Por ejemplo, el, de, hasta, cuándo y las palabras más habituales. Pero 530 palabras del episodio son diferentes. Bueno, de momento ya podemos sacar una conclusión. Para hablar de forma básica sobre este tema necesitas unas 500 palabras diferentes. Así que, si escuchas este episodio y practicas la repetición y la imitación, estarás aprendiendo a utilizar más de 500 palabras diferentes. Esto en un solo episodio de 15 minutos. Si solo hubiera utilizado 150 palabras en este episodio, mi lenguaje hubiera sido muy pobre. Pero seguí investigando. Cuando estudias algo de forma científica, no te puedes conformar con el primer resultado. Tienes que hacer más medidas y comparar más resultados. ¿Cuáles fueron los resultados? Continué haciendo lo mismo con otros episodios. El resultado fue bastante sorprendente. Si cuentas el número de palabras diferentes de cualquier episodio, el resultado es casi siempre el mismo, unas 500 palabras. Hay algunos que tienen 470, otros 550, otros 420 y otros 600 palabras diferentes. Hice esto con 100 episodios del podcast. El resultado medio es de unas 500 palabras. Así que, después de estudiar esto, podemos decir otra conclusión. Para hablar de cualquier tema en español, como un nativo, necesitas unas 500 palabras diferentes. Estudiando todos los episodios. Después me hice otra pregunta. ¿sirven estas 500 palabras para hablar de cualquier tema en español? Cada episodio tiene 500 palabras diferentes, pero ¿puedes utilizar esas 500 palabras para hablar de cualquier tema? ¿Son siempre las mismas 500 palabras? Para responder a estas preguntas hice otro experimento. Decidí contar el número de palabras diferentes, pero esta vez agrupando episodios. Es decir, seleccioné cinco episodios del podcast al azar y conté el número de palabras diferentes de esos episodios. Los resultados, otra vez, son sorprendentes. ¿Cuántas palabras diferentes hay en cinco episodios? ¿Cuántas crees que hay? ¿Quinientas? ¿Seiscientas? Bueno, la respuesta es interesante. Si cuentas el número de palabras diferentes que hay en cinco episodios de Spanish Podcast al azar, hay más o menos 1700 palabras diferentes. No importa qué episodios elijas, en promedio habrá siempre unas 1700 palabras diferentes. Esto quiere decir que, mmm, si quieres hablar en español como un nativo, de cinco temas diferentes, necesitas utilizar unas 1.700 palabras diferentes. Creo que nos alejamos bastante de las 150 palabras. Después continué con el experimento. Decidí hacer lo mismo, pero utilizando grupos de 10 episodios, grupos de 20, grupos de 30, grupos de 40, de 50, de 60 de 70, de 80, de 90 y de 100 episodios. De esta forma he comprobado cuántas palabras diferentes utilizo en este podcast para aprender español. En la transcripción he puesto un gráfico de este estudio para que veas los datos. ¿Cuáles son los resultados? Son los siguientes. Cada 10 episodios hay unas 3000 palabras diferentes cada 20 episodios hay unas 4.500 palabras diferentes. Cada 30 episodios hay unas 6.000 palabras diferentes. Cada 50 episodios hay unas 8.500 palabras diferentes. ¿Cuántas palabras diferentes hay en 100 episodios? ¿Cuántas crees que hay? La respuesta es que hay unas 12.500 palabras diferentes en 100 episodios. Esto quiere decir que, si has escuchado 100 episodios de Spanish Podcast y sigues nuestras técnicas, habrás escuchado, repetido, imitado y practicado con 12.500 palabras diferentes del español. Palabras que están en contexto y utilizadas de forma natural. Una cosa que me alegra de esto es que confirma lo que te dije en el episodio 10, cómo aprender vocabulario, y en el episodio 171, trucos para mantener la motivación. La curva que se forma en el gráfico tiene forma más o menos logarítmica. Esto quiere decir que el aumento cada vez es menor, pero existe aumento. Como tenía curiosidad, también conté el número de palabras diferentes en los 300 primeros episodios. En total, en todos los episodios del podcast, hasta ahora, hay más de 23.000 palabras diferentes. Así que, si has escuchado todos nuestros episodios, has practicado español con más de 23.000 palabras diferentes. ¿Qué incluyen estas palabras? Por supuesto, dentro de todas estas palabras hay muchas conjugaciones y algunos nombres. ¿Consideramos las conjugaciones de los verbos palabras diferentes? Creo que deberías hacerlo. No vas a aprender las conjugaciones de los verbos memorizándolas, pero si quieres utilizarlas bien, tienes que practicarlas. Otro pequeño experimento. Cuando terminé este experimento, quise empezar otro. La verdad es que pensé, a lo mejor hablo de forma muy compleja. A lo mejor uso mucho vocabulario y un lenguaje muy complicado. Así que decidí hacer otro experimento. Decidí hacer lo mismo con los contenidos de un periódico infantil que encontré en internet. En realidad, para poder comparar correctamente, debería grabar cosas que dicen los niños, hacer las transcripciones y contar el número de palabras diferentes. Esto sería una tarea casi imposible, <risa> principalmente porque no tengo tiempo suficiente, así que he buscado un periódico infantil, un periódico destinado a niños de 8 o 10 años. Las noticias de este periódico son están escritas con un lenguaje un poco más sencillo del que yo uso en el podcast. Seleccioné diferentes artículos, igual que con las transcripciones de Spanish Podcast, y conté el número de palabras diferentes. ¿Cuántas hay? La respuesta es que estas noticias utilizan unas 350 palabras diferentes. Se trata de un lenguaje periodístico, no es un lenguaje natural. Pero bueno, este dato nos ayuda a saber cuántas palabras comprende un niño de 8 o 10 años cuando habla de un tema concreto. Así que ya sabes, si quieres hablar o escribir de un tema concreto en español, como un niño de 8 años necesitas unas 350 palabras diferentes. ¿Cuántas palabras conocen los niños españoles? Bueno, creo que cada persona debe sacar sus propias conclusiones. Yo solo he aportado los datos que tengo y mi opinión sobre ellos. Tú también puedes sacar tus conclusiones. Dicho esto, en los episodios del podcast te he contado varias veces que no me gustan este tipo de abstracciones sobre el idioma. Por ejemplo, no me gusta que se divida en niveles. Ya sabes, A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Esta clasificación oficial que ofrecen algunas escuelas de español y algunos organismos oficiales. Y no me gusta porque son cosas que no existen en la realidad. Reducir el idioma español a 150 palabras me parece bastante simplista. Simplista significa que simplifica, que intenta reducir algo a su máxima sencillez. La verdad es que 150 palabras pueden ser las que conoce un niño de 3 o 4 años. He buscado algo de información sobre cómo aprenden español los niños españoles. Para que te hagas una idea, un niño español de dos años conoce un mínimo de 50 palabras diferentes. A partir de este momento aprende de 6 a 7 palabras diferentes por día. Eso quiere decir que a los 4 años conoce unas 4.500 palabras diferentes. Creo que mmm, con 150 palabras en español te puedes comunicar de forma muy básica. Por ejemplo, si haces un viaje, necesito agua, cuánto cuesta, qué hora es, pollo, por favor. Es decir, frases para sobrevivir en España. Creo que si tienes un interés real por aprender español, no creo que quieras hablar como un niño de tres años. Por supuesto, si lo quieres probar, eres libre de hacerlo. Siempre es interesante experimentar cosas diferentes y nuevas. Tal vez yo esté equivocado, nadie es perfecto. Estudia frases, no palabras. Por otro lado, también te he dado un consejo en muchas ocasiones. No estudies vocabulario suelto, es decir, no estudies palabras individuales usando un traductor. Estudiar listas de vocabulario solo conseguirá que estas palabras se te olviden… rápido. Estudia frases. Es mucho mejor. El vocabulario siempre tiene que estar en contexto. Por eso te cuento las historias en los episodios. Por eso, cuando te digo lo que significa una palabra, te la explico poniendo ejemplos, para poder recordar vocabulario a largo plazo el cerebro necesita vínculos, enlaces a otras cosas que ya conoces. Aprender el vocabulario en contexto, conectado a otras palabras y cosas que ya sabes, es imprescindible si quieres aprender bien. Bueno, es lo que yo pienso. Por supuesto, puede haber opiniones de todo tipo. Si quieres compartir tu opinión, ya sabes que puedes ponerte en contacto con nosotros,